el honor estaba impecable. Repito, gente, hubo un buen espectáculo en el entretiempo, este, la verdad que estaba todo muy buenísimo. Estaba la, digamos, estaba como para, para para una fiesta local, ¿no? Para que Gimnasia arranque la serie 1-0 porque además el equipo de Gonzalo juega muy bien y a Peñarol le costó mucho huevo allá abajo. Me parece que se sacó esa presión que, que tenía lo extra deportivo uh -huh. contra Ubel Yar Basket y ayer jugó Eh, si bien no jugó mucho mejor de lo que viene jugando tuvo una figura que fue excluyente que se puso y quiero ser respetuoso honesto hoy se lo decía un amigo se puso el traje de campazo porque en un momento Leo Gutiérrez como que <coughs> uno tenía la película del último campeonato donde Tomás y Arreglate ¿no? a Facundo y Facundo iba y hacía un desastre este tiro de tres puntos penetraciones robo de pelota, defensa ayer Martino Simani jugó eh, impresionante, el primer tiempo fue perfecto, 4 de 4 en triples y Gutiérrez le daba todo el tiempo la pelota y lo buscaba y esa situación de Leo, que no por un buen momento ni básquetbolístico ni físico creo este que, eh, me hizo acordar a aquella situación de, de Campasso, Comodoro estaba incómodo No jugó con su mejor partido Básquetbolísticamente hablando eh, No no funcionó eh, eh, Una dupla de jugadores que, que la rompieron todo el año hasta acá Como Nicolás de los Santos Y, y, y Aguerre eh, Ayer tuvieron por debajo su nivel Había arrancado bien Guaita Después bien controlado por Ale 10 Que si bien Ale 10 No sumó mucho en la planilla Tuvo una injerencia en el juego muy importante Sí ya que Le Gutiérrez y Martín Leiva tampoco estuvieron eh, tan tan sólidos en, en el ataque, pero sí la defensa Peñarol hizo una buena defensa goleó eh, Clancy el único que, que digamos dentro de, de lo que uno esperaba con con 22 puntos eh, no jugó lo que venía jugando Gimnasia de Comodoro ¿sí? porque Peñarol le provocó eso porque estuvo muy intenso en defensa y porque en ataque contó con un Martino Cimani que estaba encendidísimo. ¿Con que quién? No solamente, con Martino Cimani que estaba tremendo, no solamente estaba bien para los triples, sino que hacía jugar y, y, y jugaba a uno decidido. Realmente tuvo una noche fantástica oso. Martino Cimani, ¿cómo estás? Bienvenido Uno Contra Uno Radio. ¿Es así como lo cuenta el gallego? ¿Fue así la historia del partido? ¿Cómo estás? Bienvenido, oso. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Bien, eh, todo bien, querido. Muchas gracias por tenerme. Por eh, favor. Bueno, un poco un poco se dio así de que pudimos trancarle el juego a Gimnasia, que la verdad que ha hecho una temporada tremenda y que juega muy bien colectivamente. Y bueno, los ajustes que nos dio que nos dio el Tulo eh, nos centraron a resultado y eso nos dio mucha confianza para seguir, confiar en el, en el plan de juego y aferrarnos a lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, por suerte personalmente en la ofensiva y eso también creo que, que, que lo sintió le, lo sintió el equipo cuanto a la confianza sobre todo después de, del golpe de franco que a cualquier equipo afecta y bueno nosotros ya venimos con, la, con, con el problema de adrián y medios cortos en, en, en el perímetro eh, y bueno y eso por suerte nos sacó de, de un momento medio jodido Después creo que el grupo en general estuvo muy metido en el plan de juego y, y eso fue para, para sacar la victoria. ¿Te, te sentís cómodo en le ¿Encontraste un lugar en donde vos, por tu personalidad, por tu estilo de juego, tal vez por la personalidad y por el carácter que fue forjando este equipo a lo largo de, de, de la corta historia, yendo al pasado reciente, eh, ¿te, te, ¿te sienta bien el vínculo con la gente, con tus compañeros? Yo desde que llegué la verdad no tengo otra cosa de que me recibieron bárbaro me abrieron la puerta eh, todo el mundo colaboró para que me sintiera para que me sintiera bien dentro y fuera de la cancha así que la verdad que, que muy bien lógicamente cuando cuando venía acá sabía de que era un equipo que tenía pretensiones altas y siempre venir acá es un equipo que que, que quiere ganar y nada más entonces la ara que, que, que te hace enfocarte en lo, en lo que vos te hacer y tratar de, de sumarte al colectivo. Y bueno, por suerte, por suerte ellos dieron también, creo que se están sintiendo cómodos conmigo y eso y eso ayuda mucho, así que la verdad que no fue no fue fácil porque tuvimos un cierre de temporada complicadísimo, con muchas lesiones, con muchos partidos visitantes y el equipo estaba bastante desgastado. De parte de, de punto de vista físico y tampoco un poco mental también por todo lo que lo que le llevó la temporada y la Liga de las Américas y muchos muchos partidos. Pero bueno, por suerte ahora sobre el final de la regular y, y en estos playoffs, este último partido, sí, quinto eh no dio, no dio bastante confianza. Y bueno, y tomando las cosas partido a partido como como un equipo con experiencia como este eh, sabe que tiene que ser Lo tenemos a Osimani. Oso. Hola, sí, ¿verdad? Ah, ahí está, ahí está. Eh, un equipo con pretensiones, decías, y con con experiencia y con expectativas de eh, generadas. Sí, sí, sabes que cuando tienes un equipo con, con estos nombres y con esta historia vas a venir a, siempre a tratar sí. de, de llegar lo más alto posible y con una meta sola, así que eso ayuda a, a concentrarte y a enfocar en que tienes que hacer. Lógicamente eh, no no es una situación fácil cuando tenés esa empresa, pero este equipo está muy acostumbrado, y bueno, yo simplemente tenía que meterme a hacer lo que, lo que el equipo necesitaba de mí, así que, que contento de que, que por momentos pueda darle solución. Bueno, para hablar un rato del partido, te quiere saludar el Gallego, Martín, también. Fabi, puedes eh, saludar a martino Ossimani? Bueno, los saludo a la distancia, lo felicito por la actuación de ¿no? este Fue muy buena, pero digo, yo hace un comentario antes, y digo no solo fue, fue buena... <coughs> por lo que hiciste en ataque, ¿no?, que fue muy bueno en ese primer tiempo, donde la rompiste, y hiciste goles de todos los colores, eh, si no digo, el equipo estuvo muy bien en defensa, porque Gimnasia juega muy bien, y todos aportaron algo, ¿no?, eh, cuando le tocó el en entrada a Leconstad, presionando la primera línea efectiva, eh, a, a Nico de los Santos, a Santiago Scala, a Fabi Zaddy, con, con ese triple, que los últimos cinco puntos del partido fueron de Fabián y todo lo que laburó, Ale Díez para poder pelear grandotes, hasta la lesión Franquito Giorgetti también, eh, lo que dio Martín y, y es lo que siempre aporta. Vale, sí que todo el equipo tuvo, tuvo este, momentos muy buenos, tuvo su momento de ataque, pero en defensa, creo que hicieron un enorme trabajo para poder complicarlo, creo que estaba muy, muy bien, eh, bajándole un poquito el goleo de lo habitual y además cortándole el circuito que tiene con, con los perimetrales y con Camsi, ¿no? Sí, ellos tiene un libreto bastante marcado, han dado muchos réditos de año, y lógicamente a veces cuando uno la mete, es eh, una cosa, y cuando el otro no la mete, también te ayuda, ¿no? Eh, a veces eh, algunos chiles firmes que ellos tuvieron, eh, no entraron, y bueno, nos dieron más confianza a nosotros, y lo mismo viceversa, ¿no? un partido un partido en el cual no dejamos de que la gente se metiera y el segundo tiempo se vinieron con todo porque es un equipo con mucha capacidad con muchos puntos en la mano y, y bueno por suerte pudimos y pero como decir los pequeños trabajos y las pequeñas las pequeñas cosas que fuimos a lo largo del partido no vier margen para que cuando viniera esa racha final que sabíamos que iba a venir pudiéramos estar en contacto y, y no dejar no, no dejarnos ir así que Creo que eso es cuando estamos jugando afuera, y sobre todo una cancha como esta, que la gente está muy vinculada con el equipo, está muy arriba de la cancha, es importante mantener el, el partido de esa manera. Así que, que contento que, que, que la ejecución estuvo. Sí, porque además, este, no es que Peñarol lo corrió atrás, fue lo contrario. Si bien no tuvo una ventaja muy grande Peñarol, eh, eh, pero siempre dominó, ¿no? Ganó el primer cuarto 22-17, 46-38... 60-52, 5 puntos, 4 puntos, 8 puntos, 10. En algún momento este, volvían a bajar, en otro momento volvían. Siempre aparecía alguno, ¿no? Un triple tuyo fundamental cuando se venía la remontada de Comodoro. Uno de Mazzarelli en un costado de la cancha contra el reloj de 24, que fue un golazo eh, de, de Mazzarelli en tres puntos al ladito de la tribuna. siempre Uno de Lugo en 45 al lado del banco de ustedes. O sea, siempre aparecieron, siempre fueron un montón de pequeños detalles en donde por ahí, como Vero levantaba su juego, eh, alguien retira un triple a, a pie firme, mete ese triple, se ponen en partida, venís vos, eje es que de cancha, pon y respondés con otro triple, para atenuar un poco esa... esa no. y me parece que una victoria frente a un equipo que juega, como bien marcás, con un libreto ya... se construye de manera, ¿no? Concentrado todo el partido, metiéndose en el juego los 40 minutos y todo sumando y aportando algo, ¿no? Sí, eso es lo más lindo cuando ganas en esta este tipo de situaciones, sobre todo en playoff cuando ves que todo el equipo está participativo y se siente bien por lo que está haciendo y que, y que está metido en lo, en lo que hay que hacer como equipo, así que muy contento, como decís vos, digo, lo, lo vi muy parecido y, y, y la verdad que contento de que el equipo en una distancia como esta, de presión, una situación compleja, haya la cara de esa manera, lógicamente yo conozco la historia de Piñarol y no, te, no tengo duda de que los jugadores que lo que han dado a lo largo de la historia ya lo conozco pero bueno, allí estás pues, adentro a verlo, a ver cómo, cómo se vive como equipo igual sabemos de que lógicamente gimnasia que quizás no tenga otra noche así de malos porcentajes y vamos a tener que estar redoblando re la apuesta con, con la concentración y, y ver qué ajuste nos tira el dulo para, para este partido a ver si podemos mantener esta, esta constancia de, de juego efectivo en defensa que es lo que nos va a mantener una chance acaba para el partido próximo Y Oso, pensando en, en la serie ¿Qué significa el triunfo de mañana? El, el triunfo de hoy, perdón el, el triunfo del partido de ayer, perdón eh, Pensando en la serie a futuro ¿Qué, qué, le, qué les entrega a ustedes como equipo? Eh, ¿Sabían que era el objetivo? porque para Naturalmente, para pasar, de, para pasar la serie necesitaban ganar uno de visitante pero arrancar la serie contra gimnasia metiendo el triunfo que necesitaban Eh, ¿qué, ¿Qué les da de cara al, al futuro? ahora bueno, no, no, no puede significar mucho. Ahora lo que significa es el partido que viene. Digo, ya esto pasó, lógicamente creo que les pone un poco más de presión a ellos, pero nosotros no tenemos que olvidar de ese partido ya y con su turno en el próximo, como si tuviéramos 0-0. Eh, suena muy a cassette o a pijet, pero es así, porque es un equipo con mucha capacidad goleadora y que donde lo dejemos despertar eh, se va a sentir cómodo acá su cancha y la verdad que tiene ahora que tiene esta oportunidad y aprovechar la ¿no? los playoffs que que si le sangre hay que, hay que aprovecharlo. Así que bueno, nada, tranquilo, obviamente nos da un poco más de tranquilidad y le tira un poco como te digo la, la responsabilidad ella un poco eh, y, y saber usarlo. Ahora a esperar. Partí. Sí. No, dale, dale, Gallego, dale, dale, Gascio. Te quería decir cómo están de gasolina, porque son equipos grandes y venían con vienen con lesiones, ayer se lesionó Josette en el hombro y jugar por ahí tan seguido, este obviamente que esta etapa playoff le corresponde jugar sí, no, pero digo, ¿cómo llegan con, con la nafta? ¿Alcanza? ¿Van regulando? Sí, yo creo que sí, lógicamente ahora la rotación va a estar un poco más corta lógicamente con la posición la posición del alero vamos a tener que, que dibujarla y encontrarle algún otro alguna otra salida. Estamos bastante cortos allí, pero el perímetro nuestro es joven, con lucho con Ale, con Fabián, eh, bueno, yo no tanto, pero, sí. pero tengo que tengo que tengo que remarla, eh, pero Valeríe también, Gabi no ha ido no, no, no jugando mucho muchos minutos, así que ahora ya, no va a poder dar mucho. Entonces me parece que, que, que está muy bien, que la podemos, la podemos pilotear. Lógicamente va a ser un esfuerzo como equipo, pero bueno, trabajamos todo el año para para esto, y es el momento de, de apretar un poco las tuercas. Claro. Bien. Oso, te, de eso te iba a preguntar con respecto a, a esperar a hoy a la tarde, a men de los estudios y de lo que está, del trabajo que está haciendo el cuerpo médico de Peñarol, la, la situación de, de, de lamentable de, del golpe en el hombro, de la luxación que tuvo Peñarol, Eh, Giorgetti que estaba entrando como titular ante la ausencia de Bochard ¿eh? son dos posiciones en donde pierden a, a, a los dos jugadores que más minutos estaban consumiendo en ese rol del equipo sí sí es un golpe durísimo, lógico eh, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para seguir analizando y ponernos mal, me parece como te digo tenemos que enfocarnos en ver la solución que podemos encontrarle y como el Tula encuentra a la vuelta de esto Es lógico que son dos jugadores titulares del 2 y el 3 como jugadores son los los únicos al plantel que realmente pueden sentir el 3 y, y que nos dan muchas cosas sobre, sobre defensivamente nos dan un potencial enorme pero bueno ahora lo, lo primordial es la salud de franco y que esté tranquilo que pueda que pueda recuperarse bien y, y bueno sabemos que los hombros son jodidos yo del personal lo sé que me tuvo que operar hace dos años y no no es algo para andar jodiendo Sí. Eh, así que nada que lo tome con tranquilidad y después nosotros ver cómo lo podemos disimular y cómo le podemos sacar provecho porque a veces esta, estas cosas uno tiene que encontrar una, una vuelta que no es ortodoxa pero después también del otro lado capaz que complica el otro al otro equipo que, que tampoco está acostumbrado entonces tenemos que encontrar la, la, la parte positiva de esto y tratar de enfocarnos como te digo, el partido que viene y utilizarlo la ventaja que sacamos Abrazo grande, Martín, que puedan hacer un buen espectáculo mañana también y a, a descansar un poco. Muchísimas gracias. Y a disfrutar, Salud, es saludos. una zona muy linda del país por ahí, ¿eh? muy lindo, muy linda la Patagonia, Argentina. Eh, no vamos a salir nada, la bueno. verdad, pero vamos a disfrutar eh, un partido lindo de jugar los play -off. con esta cancha se, se pone muy linda también. Abrazo, Oso, que estés bien. Salud, un abrazo. Martín Ossimani, integrante de la selección de Uruguay, integrante de Peñarol de